Podrás encontrar quien te llene de rosas, quien quiera tenerte,、eh? prometiéndote cosas, podrán ofrecerte calor, queriendo que olvides mi amor. Pero sabes bien que e s o es imposible por q u e r i r m e mejor. Podrás preguntarte, よろしくおしま